los últimos tiempos, uno de los temas que conmueven a la opinión pública es el clima de corrupción que vive la Argentina. Un cable de la agencia oficial, fechado el 11 de enero, informa acerca del robo de 13 gallinas en la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco, a unos 280 kilómetros de resistencia. Pero, ¿qué es lo que permite que ese clima se expanda? ¿Acaso la justicia es insuficiente? Los cuatro sujetos apresados confesaron haber ingresado al gallinero en horas de la madrugada. ¿Acaso la justicia es insuficiente? ¿Acaso son los métodos utilizados lo que permite que las investigaciones se diluyan antes de esclarecerse? Es de destacar la labor realizada por los pesquisas, quienes basaron su presunción en una serie de plumas encontradas en el lugar, lo que permitió deducir... Al igual que la sensación térmica, La corrupción parece volverse una cuestión cotidiana, una simple variable de ajuste. Doctor, ¿es verdad que el INDEC está midiendo el índice de corrupción? Nos preocupa, pero no tanto como para que podamos frenar este proceso. Sí, doctor, pero no se alcanzó el dígito. No nos olvidemos que en marzo estábamos con un 100% y en estos dos últimos meses, y bueno, el 11%, el 13%, creo que son cifras... No satisfactoria. Doctor, se dice que está muy alto el índice. Este gobierno es considerado como el que menos índice de corrupción tiene en los últimos tiempos. Y pensándolo bien, puede que mediante la justicia, la corrupción sea algo tan controlable como la temperatura. Doctor, ¿cree que alguna vez se terminará la corrupción? Escúcheme, creo que es una, una pregunta con, un, con una cierta dosis de humor. Tal vez el único peligro sea que nos acostumbremos a ella.